Estamos en comunicación con Laura Tafetani, ella es integrante de la gremial de abogados que está acompañando, como siempre, a las comunidades y a nuestros pueblos. Hola Laura, ¿qué tal?、Eh, Nicolás, Karina, te saludamos acá desde Radio Encuentro Viedma. Hola, buenos días. Bueno, un abrazo muy grande a ustedes, al equipo y a la audiencia, y por estar siempre, siempre comunicando este, a los que no suelen tener espacio en los medios masivos. Sí, la verdad es que sí. El tema también es que, bueno, estamos con un montón de novedades, ¿no? Diferentes. Eh, trabajadores, trabajadoras, recién estuvimos charlando con la gente del INADI también, que está en una situación. Y bueno, nuestras comunidades, como siempre, que vienen luchando l a hace mucho tiempo, ahora es como que es mucho más difícil.、Eh, Laura, sabemos esto de, de, de lo que salió sobre parques nacionales, ¿no? Que hace, hace unas, unos días atrás también se dijo que tampoco se puede poner otra bandera que no sea la argentina, y sabemos que.、Eh... Ay, se cortó. Bueno,、sí. vamos a poder,、eh, ver si podemos retomar. Queríamos preguntarle puntualmente sobre la Lof p a i l a c o que bueno,、eh, lo que salió un comunicado es desmentir las acusaciones del actual presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, y al gobernador Nacho Torres, quienes acusan a un Lamien, a Cruz Cárdenas, de provocar incendios en la zona,、eh, no tiene ningún tipo de vinculación. Nos dicen desde el comunicado. Así que bueno, ahí estamos de nuevo con Laura. Laura. Sí, ¿qué tal? Sí, ahí se nos había cortado. Se cortó la comunicación.、No、sé bueno,、pasó. contanos cómo está la situación. De, de, en este, más que nada. Bueno,、eh, la situación、sí. es, es difícil porque, como todo lo que vos has ido comentando, de que viene toda una ofensiva muy grande de parte del Estado Nacional.、Eh, Que en realidad, digamos, vino siendo ya de antes, pero esto se profundizó en este tiempo. Nosotros y nosotras hemos visto en las distintas causas que hemos defendido c o m o la justicia federal, digamos, se ha alineado con los grandes intereses económicos permanentemente、eh, y desoyendo toda la normativa que existe y que hemos aprobado a partir de la reforma constitucional del 94 en adelante. Bueno, hay una criminalización muy grande, el no reconocimiento a las comunidades este, mapuches en el sur, como también sucede en otras situaciones en el norte, pero digamos, estamos hablando específicamente de los p a i l a c o y esto ha generado, digamos, distintos conflictos penales que,、eh, como siempre pasa en estos casos, terminan profundizándose. Pero más allá de eso, en el caso de la los p a i l a c o que. Este, Cruz Cárdenas es este, un Lamién que ha nacido en el lugar, que la familia de, de, de su compañera este, es, este, digamos, ha, se ha demostrado en forma antropológica, de que es, en e n informe antropológico, que, que ha estado en ese, en ese lugar y demás. Bueno,、eh, por supuesto, como siempre, el Estado argentino no lo reconoce, este, tiende a, a,、eh, a plantear como. Este, una cuestión tremenda, ¿no? De, de, de decir que son mapuches tru, truchas o, o que realmente o se autoperciben, digamos, ¿no? Como si tuvieran que demostrar este, realmente para, para ser este, de un pueblo originario, ya que, que hay una especie de ADN especial para, para ese componente de la población argentina, pero lo real es que. Este, empieza a ser criminalizado, como siempre, con una causa de usurpación, pero lo grave ahora es que, además, como estamos en juicio, está elevado a juicio, vamos a tener todavía no hay fecha, pero próximamente lo habrá. Juicio que también, debo decir,、eh, no aceptaron este, la mayoría de la prueba de la defensa. Porque esa también es una característica que se ha dado en el último tiempo. Que bueno, la, este, la, de la fiscalía se toma toda la prueba que plantea, pero de la defensa no, que es una facultad del juez, digamos, este, que tiene de aceptarla o no.、Eh, pero bueno, estamos yendo a juicio. Ahora sucede que a través de,、eh, de comunicaciones、eh, en, los, en los medios del presidente de Parques. Eh, plantea eh, que el señor Cárdenas, este, Cruz Cárdenas, estaría involucrado en los incendios este, que, que fueron hace muy poquito en Esquel y que justamente、eh, no, solo, no ha tenido nada que ver con esa situación, sino que además lo que estamos temiendo es que exista alguna, algún paralelo, como sucedió ya en la comunidad w i n c o o l Que, como no los pueden desalojar por vía legal o por, por la forma en que está el juicio, inventan otra causa, inventan este, un hecho violento, como se acuerdan en la casilla de los gendarmes, y ahí entonces se procede al desalojo y se procede, digamos, a una este, mayor criminalización. En, en este caso, justo se da que hay este, imputados que son de apellido Cárdenas o que por lo menos han tenido a l l a n a m i e n t o s En marco del tema de los incendios, pero no tiene nada que ver con Cruz Cárdenas, digamos, de la comunidad de la Los Tailacos.、Eh, por lo cual, bueno, m u e s t r a una vez más este, hacia dónde apuntan ese tipo de políticas, porque justamente Parques Nacionales lo que menos ha hecho es resguardar ni e s a naturaleza, ni tampoco ha, ha garantizado el tema de que esas tierras realmente tengan el uso que dicen. Que debían tener, porque son tierras que generalmente son productos en, que terminan en negociados. n o Y yo quiero saber, además, y esto lo vamos a ver en el tiempo, qué se va a alcanzar en las tierras donde, donde se produjo el incendio, porque también estamos acostumbrados a ver incendios provocados en los cuales este, luego tenemos un gran negocio inmobiliario. ¿no? Este, así que, bueno, este, en esa situación, por eso estamos saliendo y comunicando a la, a la población de que. Eh, esto que ha salido a decir Parques Nacionales no es cierto, porque además es ofensivo, porque todos y todas sabemos que si hay algo depredador en esta tierra son todos los que venimos, que no somos pueblos originarios, justamente. n o Y los pueblos originarios han luchado por justamente mantener este, un, una, una naturaleza como corresponde y de que el ser humano este, sea parte de esa naturaleza y no. No su depredador, ¿no? Sin embargo, bueno, están acusándonos de algo que justamente es lo que menos hacen, ¿no?、Eh, pero lo que más、eh, realmente tenemos temor es que termine con, con un desalojo, con situaciones. o con q u z busquen más este, detenido, como ha, nos ha pasado con la mien, que quedan meses detenidos, si nos corresponde, ¿no? Laura,、eh, nombraste la Winkul, es inevitable que, bueno. Eh, eh, llevarnos a este tema de que ahora se están desdiciendo, ¿no? Esto de los acuerdos que se habían firmado el año pasado y que, bueno, ahora Parque se está exigiendo también, no se ha cumplido ninguno de, de, de los acuerdos que se habían dicho.、Eh, sabemos que se había dicho que se le iba a armar las rucas a, a, a la Machi, que se, también que se dijo que es una Machi, es una autoridad espiritual del pueblo mapuche. Eh, hoy es como que, que ya, ya no existe, o sea, se, se sacaron todos los acuerdos. No, es que en realidad es algo ilegal. El Estado no puede firmar un acuerdo y mañana cambia de gobierno y entonces dice, ah, bueno, no, no estoy de acuerdo. Eso no es así. Puede decir este nuevo gobierno hacia el futuro que no va a ser, digamos, tipo de c o n c e s i o n e s pero lo que firma el Estado, firma y lo tiene que cumplir. Puede variar la forma de cumplimiento, ¿no? pero no puede decir eso, es i l e g a l Nosotros estamos viendo ahora hacer las presentaciones correspondientes, este, administrativas y luego judiciales en todo caso, porque no corresponde que, que alguien. Este, es, es, es, lo que, es lo que viene pasando, ¿no?、Uh -huh. nosotros, nosotros en la Gremial siempre hemos dicho que、eh, hablar de una justicia independiente, una justicia justa, En un, en un sistema tan injusto como es el sistema capitalista en nuestro país, y en particular en sistema racista y, y dominación como ha sido este, el Estado argentino hacia o sea, los pueblos originarios. ¿no? Entonces, hablar de, de que puede haber derecho es bastante complejo,、eh, digo, en la realidad, no en los papeles o, o en los códigos, además. Ahora, ya este tipo de cosas, inclusive,、eh, son realmente s o m a t i v a s porque a nadie se le ocurre que realmente、eh, un gobierno firme un acuerdo y venga el otro y lo tire abajo de este modo. otro, ¿no? Entonces, este, bueno, pero es como viene siendo todo, todo es así en, en este gobierno.、Eh, pero digo, el trasfondo es lo que ha venido s i e n d o que nuestro país, la conquista del desierto, nunca dejó de, de estar. Y, sí. se sigue, y se sigue de, desde otros lugares, desde otros medios, no en la forma este, del ejército de Roca, pero lo real es que, y bueno, y de hecho este gobierno reivindica Roca, ¿no?、Sí. Eso está claro. Pero o se asienta sobre algo que no, nunca dejó de estar en, en, en la piel de los argentinos y las argentinas, que, que es lo que debemos trabajar y revisar, porque obviamente no va a haber. Felicidad, ni tas posible, ni dentro de un sistema capitalista que, solo, que omite generar lo humano, este, pero también, digamos, como, como este territorio en el cual compartimos este, identidades de distintos pueblos, no va a haber una salida feliz para nuestros pueblos si no, no nos reconocemos, no vemos la forma de poder restablecer, porque. Yo me acuerdo que cuando salió en la 94 la, la reforma y se reconoció que los pueblos originarios eran preexistentes, yo dije, ¿cómo, ¿cómo van a ser? Porque cuando uno reconoce en la normativa, y si una normativa constitucional, que los pueblos son preexistentes al Estado, significa que tiene que empezar un mecanismo que repare la situación y que restituya, porque si no tiene sentido, ¿para qué digo que es preexistente? Y esto, este, obviamente, bueno, fue puesto para llegar en letra muerta, pero lo real es que lo que se debería hacer es eso: que es complejo, que no es fácil y demás, pero bueno, para eso e s t á l a m e s a de d i á l o g o para eso está la discusión, para eso, digamos, tiene que haber una voluntad. Los distintos gobiernos que vinieron nunca tuvieron esa voluntad, ¿no? Algunos más duros, otros menos duros, pero vos fíjate que lo de la w i n c u l Este, tuvo un primer desalojo que terminó e l asesinato de Rastita con un gobierno, este, como este, era el de Macri, y después u n segundo、eh, desalojo muy violento este, en el gobierno este, de Fernández. Digo porque también es importante, y lo digo más para mi pueblo, este, que, que nosotros este, veamos estas situaciones que, y, y después no nos quejemos porque llega un m i l l o ¿no? Sino、claro. que todo este proceso tiene que ver con esto. n o y...、eh, Entonces, bueno, es, es sacar el pie, ponerlo、mm. en otro camino n o y construir otra. Otra Argentina, ¿no? Otra, otro territorio, no sé cómo se llamará. Se llamará Argentina, Lo l l a a Argentina. m r á que pasa es que、pero、quieren、no、sé, cambiar ¿sí? la historia, Laura. No sé, quieren cambiar. Sí, quieren de, como que esto no pasó. Y como no pasó, y como los. Lo, lo, lo, ahora hablando de los mapuches, los mapuches son de Chile, así que no tienen que estar.、Eh, entonces no está dentro de la agenda, ¿no? No están los pueblos originarios、bueno, como, como no、fíjate. están. No... no, no, porque obviamente es.、Eh, Ellos representan algo descarnado, que es el poder, y lo ejercen, y ellos plantean, lógicamente, de que bueno, son dueños de las tierras, somos dueños de todas nuestras tierras,、claro. para todos los pueblos, para、claro. todos los pueblos. Entonces, este, por eso el extractivismo, por eso este, entregar este, nuestras tierras a, a, a los intereses extranjeros, a las multinacionales. todo, esa es, es, es la única. Y lo dicen, y lo dicen. El problema es que hacemos nosotros con eso. Entonces, por eso yo llamo a la responsabilidad histórica que tenemos de transformar esta realidad. No basta denunciarla. No basta hablar de otros pueblos como si fueran algo distinto a, a, a nuestras realidades. O sea, lo que pasa con, con el pueblo mapuche pasa también con los demás pueblos. No es un tema, digamos que sea de ellos, y que yo voy a a y r No, no. Si nosotros y、si、nosotras queremos otro camino, bueno, tendremos que entender que es problema de todos y todas nosotras, esto, esto, o ¿no? no es de un pueblo en particular. Entonces, bueno, lo tenemos que tomar, tenemos que plantearlo, y, y realmente no es vida la que estamos llevando si no luchamos por eso. Bien.、Eh... Eh, bueno, Laura, te agradecemos mucho la comunicación y la reflexión también para、eh, también contenernos ¿no? y entendernos, ¿no? porque a veces、eh, los términos a veces de los abogados no son fáciles, así que te, te agradecemos mucho tu claridad, Laura, como siempre, que nos puedes llevar un panorama de lo que está sucediendo.、Eh, te agradecemos bueno, muchas mucho. Muchas gracias a ustedes por su militancia en el periodismo, porque es muy necesario.、Gracias. Más que nunca. Gracias, gracias. Abrazo. Gracias. Laura Tafetani, ella es、eh, integrante de la gremial de abogados, donde, bueno, sabemos de que siempre están acompañando a las diferentes comunidades. En este caso,、eh, las comunidades, bueno, están teniendo una situación con el tema de los parques nacionales y, bien, como decía, ¿no?, esto de, de que se está negando la historia.